Hola, buen día. Acá les habla Mariel, miembro de la Comisión Organizadora de la Primer Marcha del Orgullo en el municipio de San Miguel. Estamos muy contentes de invitarles este sábado 16 de diciembre a las 17 horas en el Centro Cultural de la UN. Concentramos, va a haber feria, festival, un documento unitario para luego a las 19 horas desde Roca y Muñoz, la esquina del Centro Cultural, marchar hacia la Plaza de San Miguel a pesar de todo lo de todas las ofensivas del municipio por parte del municipio para impedir que se desarrolle la jornada en el marco de que es un municipio antideres reaccionario lleno de dinosaurios que no le agrada para nada que existamos y que resistamos las diversidades y ciencias decimos que no van a pasar vamos a hacer la jornada igual e invitamos a cada uno de quienes estén escuchando a participar de esta gran jornada un beso grande gracias por el espacio gracias al equipo y a todos los oyentes por escucharnos. Un beso.